No, bueno, hemos conversado con los dirigentes donde existe una estrecha y buena relación, pero tal como acuerdan ellos, es un grupo que、eh, se alejan de la realidad que están viviendo. Pero no hemos podido conversar con este grupo de g e n t e por c u a n t o a la llegada de g a r a ñ e r o s siempre arrojan objetos contundentes, principalmente lo que es piedra. Pero son hechos menores tienen que, que, obviamente, Realizamos un trabajo de comunicación con los dirigentes como también con los, los personeros de la Universidad de los Lagos.